Bajo un despliegue de bailes típicos mexicanos fue inaugurada por el presidente Calderón la 17 Cumbre sobre SIDA, la cual espera recibir a más de 3.000 periodistas de todo el mundo que se darán cita en la Ciudad de México para cubrir esta conferencia y desde hoy acuden al Centro Banamex para acreditarse periodísticamente. Luego para participar en las diferentes actividades que ha convocado a diferentes organizaciones de la sociedad civil y el Estado mexicano en torno a la pandemia que afecta fuertemente a la vida del ser humano. En el acto inaugural intervinieron Pedro Can de la República de Argentina, presidente de la AIL, presidente de la Fundación Huesped y copresidente de AIL 2008 por México, Luis o t o s Ramírez, jefe de la Unidad de Virología Molecular del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, así como Peter Piot, director del Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH-ONU-SIDA y Nieves Fetsu Mongae, expresidente de Botsuana. En la primera sesión de la 17 Conferencia Internacional sobre SIDA, Karen d o n o h u e González, representante de la Juventud de Honduras, pronunció el mensaje clave del evento. Asimismo, se contó con la intervención especial de Banco Kimún, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Así se darán cita del 3 al 8 de agosto más de 23.000 personas de todo el mundo a la voz de acción universal. Ya todas las y los presentes estaremos pendientes de lo que acontece en esta semana, informó Miriam González de Radio S. i m a s n o t i c i a s presenta la decimoseptima conferencia sobre VIH-Sida.